Buenos días, la mejor, buenos días, la mejor. Este cerrado la chocolate, feliz domingo, Choco. Ahorita se me van a misa terminando esto, por favor. o y e t e n e m o s una parodia con el pelotero? Tenemos parodia con el pelotero y más adelante boletos, boletos para que ustedes se vayan. A ver, Alejandro Fernández, virtualmente. ¡Ese es el pelotero! Pelotero representa Cuba. Ha llegado el anuil chocolate. ペロテロ o プ e ン・クヴァー・ n ンバラ n ー・ペロテロレプセン・クヴァ o de, r ゲガドエラトイ・チョコラタ・ペロテロレプセン・ o r o n エンバラサー・テ n ー・サベケル・ロ a コロナビューロス・ n ンベン n パロトロドイ e n ム・エ o チェル・ロデ・インベンセン・セカン・ティオリ n ズ・ケノソン・ペロ n ロ・アベトゥー・ガバンソ o ガバンソ e デ・ギ o ラ・コモディセン・ノ・メキカノ・トゥー・ガバン n o Tú sabes que le robaron a los dos en un campeonato de, de béisbol. Tú sabes que les se lo robaron. Sí, y fue bueno, uno de tus peloteritos. Ya lo aceptaron. Todo el mundo lo sabe. Cuando pateaban, pichaban, le, le querían pegar a, lo, a los bateadores. ¿Tú sabes por qué le querían pegar a los bateadores? Pues, ¿para qué? Porque andaban de tramposo, chicos.、Uy. Por eso, a los de l o Estoy hablando de los, a los de los Astros de Houston. A los astros de Houston, c h i c o A esos tipos los querían matar con la pelota. Y casi le s d e c í a Te v a s a tener que ir al bate para pegarte en la cabeza. Pero esto es lo que pasó, chicos. a v i e n t á la pandemia. Para que digan: El torneo de la, de la Major League Baseball es para que sea más corto. Y como lo hace más corto, es para que de, los doyes ya e s t á n en los playoffs. ¿Cuánto hace que fue la final de la, de la Major League Baseball? Ya, ya estamos en otras finales muy pronto. ¿De mí te acuerdas, chicos? Eh, los dos van a ser los campeones de la de la Grande Liga. Los campeones de la Grande Liga. ¿Y sabe por qué? Porque se los merece. n Porque ellos han luchado mucho, peleado mucho para que de repente ya no, no, no, un equipo se los robe. Eso、eh, no es justo. A ver, repito conmigo: no es justo. No es justo. No es justo. <risa> no es justo. Es、eh, justo. O no es justo. Quiero mandar un saludo hasta el cielo, papá. Quiero mandar un saludo hasta el cielo a mi papá. Mi papá. Fidel Castro. Quiero mandarle a Fidel Castro. Fidel Castro. Yo, mi nombre es Pelotero Castro. Y no soy No tengo nada que ver con Cristian Castro, ni Loco Valdés, ni esos locos. No. ¿Cuál es su protesta? Yo recuerdo a mi. A, gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo, pero primero quiero recordar a mi. A, quiero recordar a mi papá. Pero gracias por recordármelo. Estoy recordando a mi padre que me dijo un día. Estoy aquí en el cielo y quiero que todos los cubanos jueguen b a i s b o l Que no entre la televisión a Cuba, porque si entra la televisión a Cuba, van a empezar a ver fútbol y van a terminar con nuestro deporte nacional. Pero yo me acuerdo que mi padre un día me dijo: chicos, oye, gracias por decolarme el otro. Yo estoy aquí, me voy a parar, me voy a levantar. Ay, ¿Por ay, qué ay. se para como orquetado? o u s t e d c o n o c e a alguien que haga silla? a q u c o n o c e n a alguien que haga silla? ¿No, no lo conocen? No, no, no conozco a nadie. Muy haga bien, c h i c o Alguien que me llame, porque necesito yo saber quién hace silla, c h i c o y eso para qué? Porque la están haciendo muy cómoda, si luego ahí se queda uno y ya no se quiere levantar. <risa> Nomás quiero decir que hay que hacer la silla incómoda, c h i c o porque ahorita mucha gente está sentada con la coronavirus. Hay que salir a caminar, a correr. Hacer mucho deporte, por eso ustedes no aguantan. Por eso ahí llegan las mujeres conmigo al, al consultorio. Oye, pelotero, ¿y yo quiere hacer un hijo? No, yo no más vengo a practicar. Porque、ah. ustedes sentados ahí se les calientan los, los testículos, se mueren los, los espermas como los trailers. o Por eso les digo a los que hagan silla. Ustedes son unos, unos malvados. Cada vez la silla más cómoda, ahí te queda uno. Luego el otro dice: Oh, que tengo un reclinable, chicos, ya déjalo así como se quedó sentado. Ahora quieren estar entre sentados y acotados. ¿Por qué estoy enojado? La protesta que yo tengo. ¿La, ¿La qué? La protesta que yo tengo, c h i c o Es que ahorita me duele l a r o d i l l a No, que muy,、no, muy. No, no, no, que muy, muy. Yo para qué voy a,、no. a querer que se vaya a embarazar una mujer de un güey que le duele las rodillas.、Ah. Seguramente se le está chorreando el líquido de la tapa. Pero es que ustedes son de la gente que está e s p e r a n d o l e ropa a atacar a uno. Es lo que estoy viendo. Porque ustedes no son una persona que construyen, son una persona que destruyen.、O、el problema con mi rodilla ahora. Es que mira, c h i c o estoy yendo a la tienda y hay un papelito pegado en el suelo que dice, Párese aquí. ¿Sí? Ah, dice aquí. Y luego, como un metro y medio, está otro papel que dice, Párese aquí. Walden, w a l d e la distancia. Y por eso me duele la rodilla. Y eso que no tiene nada sí, que ver que para tiene, que le rodee la rodilla. Yo h a la tienda, están esos papeles, y no me duele la rodilla. Porque usted no lo está haciendo bien, u s t e d no e s t á siguiendo las reglas. Qué bueno que me lo d i c e que lo dicen al aire, porque ya quedó grabado que u s t e d no e s t á siguiendo las reglas. ¿Cómo, ¿Cómo no van、no? a seguir las reglas? Me duelen l a r o d i l l a porque me paro ahí y tengo que brincar, c h i c o para pararme en el otro papelito、oh. que dice: Párese aquí. ¡Ah,、oh, oh, c h i c o Ahorita me acabo <risa> de golpear y de morir otra vez. Me acabo. A ver, c h i c o ayúdame, ayúdame a acomodar en la silla cómoda esta, que ya no me quiero levantar de esa silla.、Oh, ¡Ay, e c h i c o c h i c o Oigan, y que fuera un maldito canguro, ¿qué carajo están haciendo? ¡Uh! No、papeles. seas güey, pelotero, con todo respeto. Puedes caminar al otro Al otro sticker, güey, no tienes que estar brincando. Oye, chico, tú, tú, tú, tú sabes, me, me va a enseñar un hombre que estuvo a punto de morir que peleó con un tiburón para llegar a Miami. Tú me vas a enseñar a mí, chico, que peleó con un tiburón para llegar a Miami. Mira, a es q u e te enseño? ¿Nunca les he enseñado lo que traigo colgando en mi collar? d、no. e es y é j e que l o saco. s、ah, No manches, un colmillo de tiburón. Ay,、oh, es un diente. Esto es un、ah. diente de tiburón. Que yo conseguí en una batalla. u s t e d se lo quitó al tiburón o no? Yo se lo quité al tiburón a golpe. ¿A golpe? Me agarró, sí. Como me agarró, tiene, lo, tiene de sierra, como me agarró, sí.、Pues、lo agarré, chico, del cuello. Que lo estaba, lo estaba ahogando, chico. Lo metí al agua. Bueno, ¿Cómo va a ahogar? h aquí、no? te voy a ahogar, maldito. ¿Cómo t o va a ahogar en el agua? No se, pasa, no se ha manchado. ¿Cómo que va?、No? ¿Y desde dónde le agarró la mordida al tiburón? Capanzo, ¿tú, tú, cuando, tú una vez peleaste con un tiburón? Jamás. Exacto. Si tú no sabes la pelea con los tiburones, ¿para qué te metes, c h i c o en las cosas que a ti no te importan? ¿Te importan. Y por último, ya me voy. Tú e x q u i s i t o Tú e x q u i s i t o ya, mira, chicos. Hágase tú, sí, bisexual. Oye, estoy escuchando que la gente ya, todo el mundo se quiere hacer bisexual. No, c h i c o no pueden. No es. Tengo mucho trabajo、ah, que hacer.、Cual. ¿Qué tal si me gusta y se me acaba mi trabajo? No, Entonces no, ya me voy. Oye, pero esta mujer, ¿quién es? Tan bonito, mira, ¿Qué pero que es una princesa. Es ¿Ya terminaste? Oye, pero ¿por qué vienes tú a, a decir.? ¿Ya terminaste? ¡Ya terminaste! ¡Ya terminaste! Oye, tú pareces cubana con ese picabús que tienes ahí.、Tú? Ese picabús, mira nomás. ¡Malditas Nazaras! s a l a s No me equivoqué, era. No, no, no, no, tampoco. A ver, se empina, tontito. Uy, qué narcotota. o i g n o no no, no, no, fuera de aquí, ya, ya, ya, fuera de aquí, con jabo. Oigan, ¿quieren hacer un chocolatazo? Ya, menos ahorita. El chocolatazo está a punto de. Ahorita viene el chocolatazo, ¿verdad? El de hoy. Y también viene para los que se perdieron, Paquita, la del barrio contra el doggy. Viene el segmento del doggy. ¿Y saben qué? El chocolatazo, llegó el momento de ir con el chocolatazo. Para, perdón, para hacer el chocolatazo, llámenos al 1-888-874-2656. Márquenos, 1-888-874-2656. ¿Ok? ¿Tú, cubano? De hecho, muchas gracias. A mí me gustaría que tú. No sé, algún día yo te puedo montar a ti para que、uh -oh. pueda hacer una e s c a r a m u s i t a una e s c a r a m u s i t a Mira, oye, un hombre tiene una pistola ahí. Un hombre tiene una pistola, estamos viendo en vivo, le está apuntando, está marcando a alguien. No sé.、Uh -oh. Sí, chico, yo no sé. Hasta la próxima. Oye, Choco, ¿tú crees que yo puedo hacer un día chocolatazo para hablarle sexy a la mujer? Si, cuando lo hagamos a Cuba, ¿estás ella? Sí,、es、mira que、bueno. está ofreciendo unos chocolates. ¿A quién se lo quiere mandar? Mira qué bonita v o s tiene. s Yo siempre escucho al, al, ¿cómo se llama? al Lobo. El Lobo siempre le dice lo mismo. Oye, que, oye qué bonita v o s tiene. s Oye, que, que te puedo llamar más tarde. Sí, más tarde te puedo llamar.、Sí. ¿Y tú tienes a alguien que te, te regañe? No. o u entonces e <risa> <risa> sí te p u e d e d a r con todo. Lo dice, d h e c o Choco. r Regresamos con Régulo Caro, Choco. Régulo Caro, aquí es la mejor. Y si usted quiere ganar boletos para el concierto virtual de Alejandro Fernández. Mande un mensaje de text bueno no, un mensaje de un no voz al WhatsApp de la m e j o r q u é número? Al 5580-032-977. Cante una canción de Alejandro Fernández y diga: Quiero mis boletos para ver el concierto virtual. Regresamos. Ahí viene Régulo Caro. e r a s m o y la chocolata te acompañan con pura diversión por la Mejor FM.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 もう一度、もう一う一度、もう一度、 ただいまだいまだいまいまだい e r a s m o y la chocolata te acompañan con pura diversión por La Mejor FM. Buenos días, La Mejor. Feliz domingo, feliz domingo. o i g a n pues vámonos con Regulo Caro, que el... t e n e m o s una plática, una charla, Choco. Oye, me encanta la esposa de Regulo Caro, eso me cae súper bien. Qué bueno que nos dice, estamos preocupados por eso. Sangre liviana. Uh, uh. Sangre livianita. ¡Es Regulo Caro! Lo quiero hacer llorar. 私の言うこととうことは私の言 De todo es infierno, ya todo era un cochinero. Sería un error どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どうせ、どう s どう los tuyos son perfectos. u n どうせ、どうせ、どうせ、super raya las ど a n どうせ、どうせ、ど a せ、どう s ど u せ、どう e どうせ、どう r どうせ、どうせ、どうせ、ど Ya, ya, Porque si no, no vamos a acabar con tanto éxito. A Regulo Caro, señoras y señores. Regulo Caro, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Aquí andamos, aquí andamos ya, listos. ¿Dónde está la colección de muñecos, de m o n i t o s Está, estaba, estaba creciendo cada día más. ¿Cuántos tienes? ¿Unos,、eh, unos que, 500, 1000? ¿Cuántos? Sí, yo creo que arriba de, mi, arriba de mil, sí. Ah, sí, no m a n Oye, pero yo iba a r e g u l o caro cantando, d e la de. Agarro la banda y la línea y de repente estoy aquí con mi m o n i t o de Deadpool de Spider-Man. <risa> ¿Es ¡Eso es más! ¡Uh! h u ¿Qué onda ahí? ¿De dónde? Desde, desde, desde niño, yo creo. Sí, no, siempre me ha gustado todo ese rollo, pero yo creo que tengo ya unos, ¿qué será? Unos 15 años coleccionando. Pero tú sí, sí eres de hueso colorado y hasta te los llevas en tu maleta. Sí, <risa> sí pues, pues es una tradición que tengo con mi m o r r i a Con Una de mis hijas que siempre me dice de mordida, siempre me, me daba un mono para que me lo llevara un monito. Y l l e v a t o para que te cuide, que no sé qué. Y como que se hizo una tradición y cada fin de semana que salía, pues de, yo l e decía, hey, e s c ó g e m e el mono para l l e v a r n o s Y así se, se, se hizo como una costumbre entre n o s ¿sí? o t r o s De ahí nació, de ahí nació mi prima también. Cuando se iba de viaje, mi sobrinillo le daba. Juguetitos, sí, pero ella era otros juguetes, porque ella era bien golosa. Le decía, <risa> sí, le decía, mira, prima, mira, ma, llévate este juguete para que no vayas a andar llevando muchachos al hotel, le decía. Era otros juguetes. Oye, r e g u l o qué bonita esposa tienes, sabes que te lo digo con respeto, la vimos en, en tu programa, ¿no te dio primero miedo de enseñarle、sí. a la gente tu casa, tu cuarto, tu mujer, todo en el. En este、sí. programa de una familia regular?、Eh, pues fíjate que no fue tan difícil en el sentido de que, pues desde que yo abrí lo que eran las redes sociales desde el 2010, que empecé más o menos, pues yo siempre mostraba esa parte de mi vida, pues mi familia, mi hija, y Y siempre como que estuvo presente ahí, pues, o sea, y, pero ya obviamente cuando ya se dio los reality y que hicimos esto, pues sí como que. Estuvo un poquito más a la luz pública ya, en... pero para nosotros no fue, no fue muy difícil, por lo que te digo, porque、pues, siempre, siempre los redes s i e m p r e mostraban,、pues, pero ya con un proyecto como este, pues era la primera vez que salía pues, ya en público. Oye, y ya el 27, este domingo 27 viene la otra temporada, tu canal de YouTube, que se llama así Una Familia Regular. Así es, sí, ya, ya, ya este domingo, el 27 de septiembre, ya lanzamos la segunda temporada.、Eh, estuvimos grabando pues, desde, que empezó, desde la, que empezó la pandemia, desde más o menos marzo o g r i e o Empezamos a grabar, pues sí, tenemos un buen de contenido que ya vamos a ir soltando semanalmente ahí en, en este nuevo canal que hicimos para exclusivamente para, para, la, para el show, que es una familia regular en YouTube. Pero a ti la gente te conoce por la música y cómo va el disco de ¿no? todo, va a estar bien. Estoy escuchando ahorita aquí lo que se llama El, el, el Destino quiso y está muy buena. A ver, vamos a oír un pedacito tú y yo. regola También este, este disco está muy chido, pero algo que viene muy chido es que lo vamos a ver en e l Unplug, g e d se llama Mi Guitarra y yo. Unplug g e d todas tus rolitas y rolitas, covers y todo vas a tocar ahí. Sí, también este, sí, este, este sábado vamos a tener un concierto virtual ahí. Este, y pues es un concepto que estamos haciendo de, de, de todos los discos que he sacado con guitarra. Que normalmente en un show en vivo casi nunca presentaba ese, pues ese, ese show con guitarra porque、pues、siempre traía norteño o la. Banda, entonces, como que no había chance a veces. Entonces, ahora pues quisimos basarlo en eso para que la gente mirara pues algo diferente. Y entonces, vamos a hacer un el repertorio va a ser basado en esos discos que son ya cuatro volúmenes y ya y va a ser totalmente en vivo. Entonces, ahí estamos emocionados. Invité a un, un buen músico que me acompañó. Para, esa, para ese día, y p u e s v a m o s estar ahí cotorreando con la raza. Hasta vamos a rifar una guitarra también. Ah,、ahí. qué chido, para estar al pendiente. ¿Dónde va a ser?、Eh, eso va a ser a través de la plataforma que se llama e-ticket.mx.、Eh, ellos hicieron la propuesta. Ya la gente que compró su boleto, pues、eh, ya les mandan un correo y el día del, del evento les mandan un link donde se van a poder meter a la transmisión en vivo. Entonces, estoy ahí. Hay chances hasta el mismo sábado, pueden ir í comprar boletos que no han comprado. Y va a estar muy bien, Yo creo que vamos a durar como más o menos una hora y cuarenta y cinco minutos, más o menos. Es el, es el tiempo que estamos manejando. Son como veintitantas rolas que vamos a cantar. Y ya, pues al final, vamos. La gente que, que compró el boleto, pues ellos son los que van a estar、eh, participando en la rifa, en el giveaway este de, de la guitarra. De la、acá. guitarra, de la guitarra que yo no sé, pero yo siento que、eh, nos ha tocado, que te, nos, te hemos presentado en conciertos. Y... Y luego ya te bajas del concierto y luego agarran la guitarrita, ustedes ahí, y siento que las, mis, las, las mismas rolas que se tocaron en el escenario, que se tocan ahí, como que saben más, como que la letra、eh, tiene más、eh, agarre, ¿no? Que c u a ya con toda la banda y todo el rollo, ¿no? Como que más íntimo, esto que、Exacto. va a ser que se llama mi guitarra y yo, está chido también para. Además de unos tragos, pues estar ahí con u n a morrita bien empiernao, ¿no? Sí, no. <ríe> sí, no, sí, va a, estar, va a estar. Pues va a ser algo diferente, obviamente. Pues o sea, la gente no estamos acostumbrados a,、pues, a ver un concierto así en línea, pues. Pero, pero lo vamos a hacer especial para que la gente agarre cura y pues ahí que tenga su hieledita gusto, ahí, su casa, la carne asada, lo que sea. Ay, Has hecho rolas chidas, pero esta es una de las más bonitas que fue mi letra y que tú la cantaste. Quiero presumir que soy compositor. Escuchen、ah, pues. este pedacito de Regulo Caro. Música. A partir de este momento con e r a s n o es e l por Con i e n t c o las risas del garbanzo en esta tarde me relajo y me divierto c h o c o l a t e y sus nacadas nunca se le escapa nada Lo que diga según ella es lo mejor y no le contradiga nada Quince dedos y、oui, señores las mujeres、si no yes. enojadas Le tiran <No. S 1> las malas viejas mantenidas mandilones Dicen que no sirven para nada Y ahora sí, a ar, se ha dicho って n た r a る n o b i の n macizo た a けると、私は私の言葉を使っていただけると、私は私の言葉を使っていた e r d o del の h o を使っ un た a c h i t o l の verdad e ただけると、私は私の e 葉を使っていただけると、私は私の言葉を使っていた a けると、私 a 私の言葉を使っていただけると、私は a は a は私の de を使っていただけると、m は私 a 私は私の言葉を使っていただけると、私は私は私は私は私の言葉を使っていただ s ると、私は私は私は私は私は私の言葉を使っていただけると、私は私は私は celular の no dejen た e de e る c u c h a r Este は h o 私 que es i n c r e た b l で、 Esa ha sido tu mejor rola,、eh, Regulo. Y no soy Espinosa Paz, ni soy este Juan Gabriel. Pero qué tal, te salió muy bien. ¿eh? Felicidades por sí, interpretar sí. mi letra bonito. <risa> Hay otra, tenemos otra, Regulo. Después no me vengas con que no te lo dije. Con el asno y l a c h o nunca vas a estar triste. En verdad tienes suerte. Que este show te divierte. Este show es p a reírte. え ¡Ay, ay, ay! Ahí está, ¡Eh! te aventaste, Régulo,、no, te aventaste. Con, con, con madre, dicen de Monterrey. Oye, Régulo, te, te dejamos. Muchas gracias por el espacio y, y pues ahí estamos, a la orden, ya sabes siempre. Señoras y ya, señores, Régulo, caro a quien he hecho más chido de las tardes. Hoy pongo el lava. Y a los que no saben, esto lo estamos grabando en video para que se la viente también en el YouTube y en las redes sociales de h、oh, r a n d o y la c h o c o l a t a Para que vean qué guapo, muchacho.、Sí. <risa> y, y también para que vean a Régulo, también el TADOS 3. Hoy nomás. Es que e s Y lejos de todo ese infierno, ya todo era un cochinero. o a h í está el révolo, choco! Oye, tenemos、eh, lo que son las entradas, los códigos, y tenemos sus pases para que vean el concierto virtual del Potrillo Alejandro Fernández aquí en la mejor 97.7. Todo lo que tienes que hacer es mandar. Un mensaje de voz al WhatsApp de la mejor. Cuando envíen su mensaje de voz, recuerden, muy importante, que diga: Quiero ver el potrillo en su concierto Pues virtual. Y cantan un pedacito la canción del potrillo. Vale, pues, canten un pedacito la canción del potrillo y manden su WhatsApp al 558032977. Viene el chocolatazo, señores. Viene el chocolatazo. Otro engañado engañada, ya seguro. ¿Cómo que es la vida? Es t á s escuchando el show de e r a s n o y la Chocolata. Aquí en la mejor FM 97.7. Llegó el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. El chocolatazo desenmascara a muchos y muchas. e r a s n o y la Chocolata tienen para ti el chocolatazo. Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Honduras y tenemos a Lalo. Lalo, le vamos a hacer el chocolatazo a Ana m a r i b e l ella es tu novia. Ya.、Sí. Ella está en Honduras y estás haciendo el chocolatazo porque apenas tienen tres semanas de relación y ella ya te está pidiendo dinero. Ya me está p i d e y pide dinero. Tres semanas apenas y ya te está p i d e y pide dinero. ¿Ella es una mujer bonita? Sí, sí, eso sí. Ella tiene 28 y tú 42 años. Ya, voy a cumplir 43. 18 años menor que tú entonces. ¿Y tú también eres de Honduras? No, yo es de, de Guerrero. ¿Y cómo la conociste a ella? Ah, por el internet. ¿Por Facebook? Ya. ¿Y tú le mandaste el request a ella, la solicitud, o ella te la mandó a ti? Ella. ¿O ella te mandó la solicitud? Ya. O sea que está muy raro. ¿te Manda la solicitud y a las tres semanas de novios ya te pide dinero. A, lo, a los dos días. O、oh, a los dos días ya te pedía dinero. ¿Cómo te lo pidió? Ah, que de, no, no me dijo que le prestara yo dinero y que después me lo pagaba, pero dije, ¿cómo me lo va a pagar después? No va a pagar. Exactamente. ¿Y por qué te lo pidió? ¿Tenía una necesidad? Ya,、sí, ok. Nah, ya, sí, porque tenía necesidad. ¿Y qué dijiste? Primero le hago el chocolatazo para ver qué onda con ella, ¿no? Sí, sí, pues para estar seguro, ¿verdad? Pero, bro, y dos días de conocerse ya te pidió dinero. Aunque te mande los chocolates a ti, no tienes por qué mandarle dinero, Brody. No, no, yo mandarle dinero no le voy a mandar. Inclusive m e e n t a ...que dice: o i z a que salía yo del trabajo, porque toda la mañana me está hablando. Me dice que quiere dinero, que quiere dinero. o l a verdad tú ya le has mandado dinero? No, nunca le he mandado ni un quito hasta la fecha. Nada. De aseguro, si hace la sufrida para que le mandes dinero, Brody. Ya, de eso me habla que no, que mira que yo necesito esto, que necesito ropa y que. Bueno, empiezan cosas de mujeres. Bueno, de algunas mujeres, s No、todas pedimos, te calmas.、Sí. <risa> a ver, tres semanas solamente por Facebook. ¿Ella te tiene en Facebook como su novio? Ya, ya ahí me tiene. ¿Y así como te pide dinero, también te presume en el Facebook? ¿Te escribe cosas bonitas ahí? No, d e ponerme cosas no me pone cosas todavía. No, nada de eso. Te a n d a escondiendo, primo. Ajá, exactamente. Oye, Lalo, ¿y Ana Maribel tiene hijos? Tiene tres. 28 años y tiene tres hijos. Sí, tiene tres hijos. ¿Y qué pasó con el padre de esos tres hijos? No, pues que dice que no, no sabe nada de él, que no sabe nada de él, que los niños los tiene ella y、eh, la fecha que él no le da dinero. Pero yo, inclusive, t e hace tres días le pregunté a él: ¿Y cómo le haces para, para estarlos manteniendo? Dice: No, pues acá vivo con una prima, que mis familiares me ayudan.、Eh, ahí, ahí fue donde ya no me pareció. Allí ya no cuadra, está raro. Ya no cuadra ahí. Bueno, Lalo, vamos a llamarle a Ana Maribel y vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a alguien. Más, ok. Ok. k Aló, aló con la señorita Ana Maribel. Por favor, a l ó eres tú Ana Maribel. Sí. Ah, Muy bien, Ana Maribel. Bueno, no te voy a quitar mucho tu tiempo. Mira, tenemos una promoción. Nosotros le hacemos llegar unos chocolates muy, muy ricos en forma de corazón. ¿Alguna persona especial que tú tengas? Se los hacemos llegar totalmente gratis. De eso se trata la promoción. ¿Tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos?、Mm, por l o m i n e n t o s no. Perfecto. Entonces, si no tienes a nadie especial, me los puedes mandar a mí, ¿no? <risa> sí, verdad. Yo digo que estaría bien, pero ¿no tienes a nadie entonces? No, a nadie. ¿Novio, amigo, esposo, nada? No, no, no tengo nada. Oh, no. No tienes a nadie, pero sí tienes una voz muy bonita. Gracias. De nada. ¿Y si te gustan los chocolates? Sí, me gustan. Qué bien, pues me encantaría llenarte de chocolates. ¿Cómo ves?、Okay. <risa> Estaría rico que te diera unos chocolates en tu boca, ¿no? Sí,、okay, ¿por qué no? Sí, verdad. Además, escucha que eres una mujer muy hermosa. Gracias. De nada, Ana Maribel. Mira, ahorita estoy ocupado. No sé si te pueda marcar más noche. Está bien, cuando e s t é t e puedo llamar antes de que te duermas hoy? Sí, sí, está bien. ¿Te duermes temprano o tarde?、Eh, no, yo te duermo tarde, como las once. Entonces te llamo antes de que te duermas para decirte cositas bonitas y duermas rico pensando en mí. Está bien, gracias. A ti, Ana Maribel. l d i j i s t e ven para acá, o sea, ¿quieres que vaya para allá? d <risa> é No sé, usted para si ¿Sí、puede n Ah, si ¿sí、puedo ir, está bien, o qué fue lo que dijiste? No sé, usted, ni quiero. O sea que si yo puedo ir, voy. ¿A ti te gustaría que yo fuera? Sí. ¿Sí? ¿Qué voz tan sexy? A mí se me hace que estás jugando conmigo. No, para nada, no. No, no, no, aquí no. No corren aquí. ¿Son tus niños cuántos son? Tres, u n e q dos varones y una niña. Tres, dos varones y una niña. Pues a mí me gustaría ser tu bebé también. A ti te gustaría ser mi bebé? No sé, la verdad d Pero te caí bien o no? Claro que sí.、No. Qué bien. Y tienes 28 años, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú tienes、eh, WhatsApp? Sí, tengo. Ahorita te doy mi número de WhatsApp y me mandas unas fotos tuyas. Ok, está bien. Perfecto. Oye, pero dime la verdad. Entonces tú no tienes a nadie, ¿verdad? No. Oh, no. Bueno, entonces te llamo en la noche antes de que te duermas. Ok, está bien. Bueno, te marco a rato. Hasta luego. Ok. Ahí está. Es todo lobo como te enseñé, güey. Uy, sí, eras, ¿no? Oye, ¿cómo escuchaste a tu novia, Lalo? <risa> está esperando el dinero que le iba a mandar ahorita, pero no le voy a mandar nada. Y espérate, primo. Ahorita viene lo bueno. Ok. Apenas tres semanas de novios y a los dos días ya te estaba pidiendo dinero. ¿Cuánto te pidió?、Ah, ella me pidió 250. Bueno, te marcamos en un rato. Ok, está bien. Tres horas después. Bueno, vamos a llamarle, Lalo. ¿Qué pensaste de lo que escuchaste hace rato? No, pues está esperando los 300 dólares. Pues qué mala onda de su parte, ¿no? No, pues sí, está, está difícil. l c h a l e lobo! Ahí entró la llamada, no hagan ruido. ¡No! <risa> Aló. Aló, ¿eres tú Ana Maribel, la mujer bonita, hermosa con la que estaba hablando hace rato? Sí. í quieres hablar conmigo otra vez o no? Sí. Qué rico escucharte de nuevo, Ana Maribel. Gracias. De nada, hermosa. ¿Y a qué te dedicas? Pues en los momentos no trabajo, así cuesta mucho el trabajo. Cuesta mucho encontrar trabajo, pues si tú ocupas algo, yo aquí estoy para lo que necesites. Gracias, gracias. Me imagino que no tienes apoyo de nadie. No, la verdad, no. ¿Y qué pasó con el papá de tus niños? ¿Te abandonó? Sí. Sí, él conocía a una mujer ya vieja y se d i c e que se enamoró de ella. ahí e Se t á s enamoró de la vieja fea y te dejó. Sí, sí, él la vi. y tú tan joven y tan bonita? Sí, así es. Además, con una voz tan bonita. Gracias. De nada, como para estarte escuchando todo el día. <risa> sí, o no l á Tienes una risa muy tierna, eres muy tierna, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y eres penosa? Sí. Soy un poquito p e n o s a e r e s poquito penosa, Ana Maribel? No,、uh、no. -huh. ¿Te gustaría que te quite lo penoso? <risa> no sé. Dímelo con confianza. ¿Te gustaría que te quite lo penoso o no? sí. sí. ¿Segura te gustaría? Sí. Físicamente hablando, ¿qué es lo que más te gusta de ti? De mí, de mí me gusta todo. Todo, pero ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Algo sexy. De mi cuerpo me gusta. A ver, déjame adivinar, ¿es algo que está entre tu ombligo y tu cuello? Sí. Qué rico se escuchó ese, sí. Y aparte de eso, ¿qué más te gusta de tu cuerpo? Me gustan las piernas. ¿Tienes piernas sexy, s bonitas? Sí, sí, yo no soy gorda, yo soy delgada. Delgadita, piernas bonitas. Ajá. ¿Tienes bonito cuerpo? Sí. ¿Y estás pompudita o no? Sí. O sea que estás para comerte a besitos toda. Ajá, a q í es. ¿Y te vistes muy sexy? Pues me gustan todos los vestidos. Si un día te veo, ¿te pondrías algo fácil para quitarse? Sí. <risa> ¿De verdad lo harías? Sí. O sea, que ¿estás q u e dispuesta a hacer todo conmigo? Sí, así es. A ver, a un alto a esto, no, por favor, n a l o ¡Ay, Choco! Permítanme, en la siguiente hora viene la segunda parte cuando vamos a poner esta mujer que no sabe que la está escuchando al hombre que, según, es su novio. Ahorita en la siguiente hora lo vamos a escuchar, ¿ok? Este es un adelanto, Choco, de lo que viene en la siguiente hora. Pues para empezar, ahorita te mando un beso, mira. Gracias, Iván. ¿Te gustó? Sí. Esto fue el chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda. Erasno y la chocolata. Hoy nomás es a marihuana. Buenos días, señoras <risa> señores. Erasno, deja de estar. Estos <risa> <risa> marihuanos, estos. Bueno, esa es la primera parte del chocolatazo. ¿Ustedes creen que escucharon todo? No, no, no. Lo que viene en una hora. En la próxima hora, que es la segunda parte de este chocolatazo, a, a Honduras es tremendo. Mucha gente conoce gente en internet, según se enamoran, pero nada más los quieren por el dinero, van a ver lo que se hace en, en la segunda parte. Oigan, en la siguiente hora regalaremos. Los pases, los códigos para que vean el concierto virtual de Alejandro Fernández.、Yeah. Sí, pero tienen que mandar un mensaje de voz al 5580-032-977 cantando una rola del potrillo, g e y Y ya. La suerte para todos. Suerte. Esto fue El Chocolatazo. Escuchando el show de a s n o y la Chocolata aquí en La Mejor FM 97.7. Buenos días, amigos de La Mejor 97.7. En la siguiente hora se vienen cinco pases para que vea en vivo el concierto de Alejandro Fernández, concierto virtual del Potrillo que v a a s e r la siguiente semana, Choco. Así es, manden su mensaje de voz. Del WhatsApp al 5580-032-977. Oye, Choco, resulta que una vez un hombre estaba en casa、eh, y, y, y, y era bien borracho y se va allá a la policía y le dice: Oiga, quiero hablar con el hombre que se metió a robar a mi casa. No no podemos este, señor, enseñarle a ese tipo: Quiero hablar con el señor que se metió a robar a mi casa, por favor. d i j o ¿por qué quiero hablar con él? Dijo, es que ese güey se metió a la casa sin despertar a mi vieja. quiero ver cómo le hizo. p u t o s borrachos. <risa> ay, es que nos no sé ponga cómo le hace. La, Ustedes sabían que el tomar también el alcohol es una droga. <risa> la, el, el tomar, es una droga? Ay, ya, ya, ya. Ya,、ah, ya cállate, c á l l q u é le importa cállate. eso? Cállate. Inconscientes. A mí no me digas, cállate. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállate, cállate! Con que, que, que, que, cállate, ¿ok? Falta de respeto. ¡Eres un cerdo! Es, es un cerdo, señora, este hombre. Es un. un...、Oh, no, no, no. ¡Ay, yo c r m o voy a saber! r q u e tal si es un desconocido? ¿Eres no, Antonio、todo. Aguilar y Vicente Fernández, la parodia de Los Superamigos? Está lista, señorita. Ahorita se la presento, señora. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Que te calle! ¡Ya! <risa> no, así comenzó a callar. r <risa> Señoras y señores, ya están aquí ¡Ah! para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos, amigos. ¡Ja, ja! Don Toño y Don Chente. ¡Ay, pelado, queridos hermanos! Les s a l u d a e l marrorro.、Oh, oh, oh. Saludos al suavecito. Él sabe, sí. Ah, saludos al exquisito, queridos hermanos. Saludos al exquisito, que ahorita yo soy. Hoy es el día del bisexual, querido hermano. o ¡Oh! ¡Oh! Voy a cantarles una canción muy bonita. Voy a cantarles una canción muy bonita aquí desde el cielo para todos ustedes, queridos hermanos. s、oh. ¡Oh! El tiempo pasa y no te puedo olvidar, desgraciada.、Echale、a e c h a l o a Montoño! Y su mariachi celestial. ¡Uy! ¡Oh! El tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¡Ay, mis caballos, queridos hermanos! Te traigo en mi pensamiento constante en mi amor, desgraciada. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Mucho te extraño. Muy rorra que estabas. Ya me voy a la tierra. Voy a la tierra con, con Chente. ¡Ay! ¡Ay! y e s t á s v i e n o y e te, te estoy escuchando aquí desde la tierra. Y, y la verdad es que cada vez te tardas más en, en bajar. Te dejan salir ahí San Pedreitas. ¡Ay, que mis caballos y que su madre ahí! No te enojes, querido hermano. A ver, dime. ¿Por qué querías hablar conmigo? El más pequeño de mis hijos. Quería hablar contigo porque tenía ganas de platicar con alguien. Alguien que esté a mi nivel. Digo, soy Vicente Fernández. Tú eres Antonio Aguilar. Y podemos hablar, nos entendemos. Imagínate yo a mi nivel hablando con. ¿Quién quieres, l u p i l l o Rivera? Pues no. <risa> Tienes razón, querido hermano. Tienes razón. Explícame. Bueno. Es que, ¿te acuerdas cuando fuimos a la India? Que nos fuimos para allá. En aquel tiempo todavía no existían las redes sociales, por eso nadie supo, pero ahí andábamos y estaba el encantador de, de, de las cobras. ¿Cómo me voy a olvidar, querido hermano? ¿Cómo me voy a olvidar el encantador de las cobras? Que le cantaba con la flauta, querido hermano, le cantaba y la flauta, y la cobra se levantaba. Se levantaba la cobra, querido hermano, hacia arriba, dura, dura, iba para arriba, querido hermano. Esa cobra con la cabeza ancha, ahí v a para arriba, querido hermano. Y aquel tocaba la flauta, y la cobra subía, querido hermano. Bueno, sí, pero ya quita esa flauta porque siento que estoy viendo una película cuando Jesús llega a Galilea. Sí, me acuerdo, querido hermano. Pues estaba limpiando el otro día ahí en el rancho. ¿Y te acuerdas que le compré la flauta? ¿Cómo olvidarlo? Ahí venías con tu flauta, querido hermano. Estaba limpiando y dije: A ver si esta flauta hace que se levante la cobra. Seguramente va a hacer que se levante aquello. Mi compañerito y yo e s t a b a ahí con c u q u i t a Y pues bueno, empecé yo a tocarle la flauta ahí en la cama y tenía la sábana encima y, y la toqué. ¿Y qué pasó,、oh. querido hermano? Ahí va q u e y o se iba levantando la, la sábana para arriba y para arriba y yo le seguía tocando. Y, y se le seguía para arriba, querido hermano. a l l í v a para arriba la, la sábana blanca, parecía Casper, Casparín. Ahí va y se levantaba. Y yo dije, pues si más para arriba, pues déjele, sigo tocando ya para aprovechar. Desde que tenía 25 no la ve í a así tan. No me digas, querido hermano. Y Coquita estaba muy feliz. Bueno, Coquita me dijo, ya no le toques. c u q u i t a dijo: Ya no le toques, porque mira nada más. Y le quitó la sábana. Le quitó la sábana. No me digas, querido hermano. Y maldita sea lo que era, era la béndiga l o m b r i z l a solitaria que no había comido, ahí v a para arriba. Ahí i a para arriba la béndiga solitaria. ¿Qué es eso? ¡Es un desgraciado, querido hermano! ¡Ya me voy! Estos fueron los super amigos en el show de Erasno y la chocolata. a o y l c h o c o l a t e r a s la c h o c o l a t e r a o y la c h o c o l a t e n o y la o a t e s n o y a c o s o l e n o y la c h o o a t e r s n o y la c o c t a e s n o la c h o o l a t a ¡Erasno y o c o l t e s o y o c e r a s n o y la <risa> chocolata! a c h o c o Bueno, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, erasnoylachocolata. Erasno es con Z, es Erasno, no Erasmo. Erasmo. -no. Y chocolata es con K, la segunda C, o sea, C-H-O-K-O-L-A-T-A. Es Erasnoylachocolata, síganos en Instagram. También estamos en el Facebook y también estamos en el,、eh, pues, hasta en TikTok. Ahí nos pueden ver en TikTok. Y también te así igual eras de la chocolate. Y en el Twitter eras de la choco. ¿Qué, qué, qué traen? No, no bailar. Música, de bailar. Por si tampoco te la v Oye, hablando de, de domingo, yo sé que muchas mujeres, pobrecitas, están sufriendo ahorita con el m e n d Ay, los hombres todos son igual de choco. Yo por eso me voy a casar con una mujer. <risa> Oye, l otro. <risa> dijo un borracho: dijo, A mi esposa. A mi esposa, compadre. A mi mujer. Ese vato se llamaba el, el topo. El to ¡Amás! ¡Ah, después de haber estado pisteando con Beto Zapata, dijo: Oye, compadre. Yo a mi mujer ya no le falta nada. Porque tú dices que a tu mujer ya no le falta nada. Dijo, porque a mi esposa no le falta nada, porque ayer llegué bien borracho. Y dijo, yo oí claramente que dijo, ah, eso era lo único que me faltaba. ¡Qué bueno! Denle un trago a este buen hombre, por si le dijiste la cruda. Bueno, Sus mensajes de voz diciendo: Quiero ir al concierto del Potrillo, interpreto un pedacito de una canción y voy a regalar cinco cinco pases para que vea el concierto virtual en vivo en la siguiente hora. Así que en la siguiente hora tenemos la entrevista con Daniel, un ciclista que se hizo héroe, van a ver por qué. La diputada que no quiere que le corten las orejas a los perros, la segunda parte del chocolatazo y a los ganadores. Así que suerte para todos.、Esta、¡Es de la mejor! r e r a s m o y la Chocolata te acompañan con pura diversión por la mejor FM. m s í sí, sí! í、sí. a h b u e n o Oigan, este, se, hizo, se hizo tendencia una carrera triatlón en España porque un chico llamado Daniel Mentrida. Die Diego c h o c o Ah, perdón, Diego Mentrida. Diego Mentrida va, está a punto de llegar a la meta, pero el chico que iba delante de él se cae justo antes de llegar a la meta y, y Diego se detiene. Y dice: No, él iba enfrente de mí. Tuvo un accidente, mejor que él pase al frente.、Wow. Y entonces se hizo un superhéroe. A mí, bien, la verdad, choco.、Wow. Esa es una, una falsedad. A mí no me convencen. Pero bueno, vamos a hablar con él. Bueno, aquí Oye, tengo、no、a Diego Mentira desde España, señores. ¡Ea! ¡Ea! ¡Hola! q u é tal? Yo no creo en e s a historia. Hoy、Tú、nomás. Hoy, Muy bien, Diego. Coqui, a ver, gracias por hablar con nosotros.、Eh, ¿Cuánto tiempo tienes corriendo、ah. los triatlones?、Eh, bueno, al final, esta era una carrera de más o menos dos horas. Y bueno, pasó el t r i a t l ó n en la parte final cuando estábamos corriendo, que justo a 100 metros de la línea de meta fue cuando él se, se fue por donde no era. Y entonces yo me vi que iba a entrar delante suyo y bueno, decidí pararme porque él, él se merecía entrar primero. Aquí tenemos una, una, una discusión. Hay un debate、eh, cu aquí. Cuando tú, va, tú, vas en、eh, tú vas en primero, segundo tercero, ¿cuáles eran las posiciones? Yo, yo iba a cuarto y él iba a tercero. Entonces, cuando él se equivocó, pues yo pasé a ser tercero. Ah, o sea que tú ibas a eh, eh, él iba a recibir medalla, tú no. Cuando ves que、sí. sucede eso, ta, a ti ya te toca recibir el tercero, pero ves ese asunto y dices: No, no, no, tú ibas en tercero, ese es tu lugar, ¿no? Sí, correcto. Ahora, ¿cuál es la discusión aquí? No, en primer lugar,、eh, mis respetos para todas las personas que hacen un deporte. Para mí. Ganen o no ganen medallas, participar, estar activos en algo, para mí ya son los campeones, porque el ser campeón es relativo, ¿no? Hay gente que puede correr una milla todos los días que no corría y para mí ese es un campeón. Correr dos horas, choco, hay que aceptarlo, es otro nivel. n i u n futbolista, los futbolistas juegan según 90 minutos y paran y paran, tiro de esquina, paran. Esto es un, un dale y dale. Triatlón, porque hay tres disciplinas ahí, Diego, que, que son、sí. difíciles de, de superar. Entonces, lo que sí, para mí, vean el video. Yo veo que, no sé si tú accidentalmente tocas su espalda,、eh, incluso tú levantas tus manos como diciendo, ay, ay, ay, como cuando un futbolista lo tocas en el área y dices, no lo toqué árbitro. Tú lo tocas la espalda y él se va hacia la valla y choca con la valla y él levanta la mano diciendo, hey, ¿qué onda? Entonces tú te remuerde s la conciencia antes de llegar a la línea y dices, no, no, no, tío. Eh, joder, le he regado,、eh, venga y, le, y lo dejas pasar, ¿sí o no?、Eh, no, bueno, en realidad es que antes del vídeo hay una parte que no se ve y nosotros veníamos eh, distanciados. Él、eh, venía pues a lo mejor 20, 30 metros por delante y hay en un momento en que se pasa de largo cuando hay que desviarse hacia la meta y al volver、eh, rectifica y es cuando al rectificar、eh, prácticamente nos cruzamos porque él vuelve en el sentido que se ha equivocado. Y entonces al volver, él se va hacia la valla y yo me voy recto. Pero no es que en ningún momento nos tocamos, simplemente que él, al cambiar de rumbo, pues hay un momento en el que coincidimos y él no sabe por dónde era la meta y se desvía hacia, hacia la valla. Pero no, luego he hablado con él y no en ningún momento nos hemos tocado ni nada. Simplemente él se desorientó y no sabía por dónde era la meta. Oye, Doggy, ¿de dónde sacas tú e s o hay un video que podemos pasar y, y a mí se me hace raro que en todos los noticieros, en todos lados. Y no es nada contra Diego, vuelvo a repetir. Pero vamos a ver el, el video, Choco. Están dando una vuelta, es como una, ro, una rondó, rondalla o rotonda. Le, rotonda, antes de llegar a la meta. Viene, el tipo se regresó, venía Diego de frente hacia la meta y el tipo se va y vuelve a regresar y cru, justo como que se cruzan ahí. Entonces yo veo que el tipo es un hombre, no es un coche que va a alta velocidad. Ver, choca contra la valla. En lugar de, de decir, ah, caray, aquí no es. ¿Por qué choca contra la valla y levanta la mano como en forma de protesta? Y después te agradece a ti, como diciendo, ah,、eh, ok, gracias. Eh, eh, lo que quieres dar a entender en pocas palabras es que aquí el buen Diego lo aventó para aprovecharse de él y ganar.、No. Hubo un es、accidente? lo que estás diciendo. Hubo un accidente. Diego logra tocarlo、va? y el otro se va. No, para mí nada que ver. Eres el único que has visto eso, e s tu e t d o g i Ahora, Diego. Eh, Tú has ganado muchos campeonatos ya de t r i a t o n e s ¿no?、Eh, bueno, no, muchos no.、Eh, alguna carrera, pero no. De momento no he competido, no he ganado, por así decirlo, ninguna importante. Nada importante, ¿Eh? pero eh, has participado en, en esto que. A ver, ¿qué incluye? ¿Es、eh, nado, bicicleta, correr? ¿Qué es lo que incluye? Sí, esas, esas tres en ese orden. Así es, oye, este, para los que opinan. Que la disciplina de la bicicleta es de lo más débil y que son paseos en el parque. ¿Qué les puedes decir? Porque hay gente aquí que dice que el subirte a una bicicleta de montaña o de pista es lo más fácil del mundo. Bueno, que ahí al final cada uno puede disfrutar al nivel que le guste. A algunos les gusta hacer、eh, más paseos y hay gente que le gusta pues, salir horas y horas con la bici. Entonces, bueno, eso es cada uno el nivel de exigencia que, es, que quiera dar. Ahí está, ¿eh? Para, para que、no, esté、no, no. claro a、Lo、todos. ustedes. Lo que decimos aquí, Diego, es de que el garbanzo que acabas de escuchar es un tío que cuando se, que él se la pasa en la bicicleta, en las montañas, y que su físico es gordo, es obeso. Entonces, ¿cómo alguien que es tan fanático de la bicicleta, que se la pasa en la bicicleta, que vive en la bicicleta, está obeso? Entonces le decimos: Eso no es un deporte tan bueno porque te la vas ahí, estás gordo. ¿Por qué crees que pasa eso, Diego? No, no sé, no te、no, no, no、puedo responder. Eh, eh, ya lo dijo claramente, es por la intensidad que uno le pone. Y con esta pandemia, yo le he bajado la intensidad, es Ay, la verdad.、Sí. Pero yo quiero retar a Diego a una, un paseo en bicicleta en la montaña de cualquier peralte. Usted diga dónde y yo voy、a、de grano. Gar Garbanzo, basta ya. Si tú le pagas el vuelo a Diego, que venga a Hollywood, que venga a Los Ángeles y que vayan a los trails de las montañas hermosas que hay acá, yo creo que él viene, ¿verdad, Diego? Bueno, sí, yo estaría encantado si v o Pero tendrías que sí, prepararte ahí. <risa> si tú pagas, Garbanz. o bueno, bueno, está, está Oye, claro. Choco, <risa> no, hoy... n o que va a andar pagando, yo que pague él, si quieres. La... Oye, Choco, <risa> este video se hizo、eh, viral porque este Will Smith, el actor,、eh, lo posteó. Entonces, como lo agarró tanta atención. ¿Se ha comunicado Will Smith contigo, Diego?、Eh, bueno, sí, lo mencionó en el v i d e o y le, leí las gracias, tampoco mucho más. Lo que pasa es que anda triste, Will güey, como dejó a su novia, a l a mejor d a buscando con quién acomodarse. No, todavía sigue lo de la cuarentena muy fuerte allá, o ya son un poco más libres ahora.、Eh, bueno, de, depende de, del distrito, de donde vivas, hay más medidas o menos, depende de los casos. ¿Tú estás en Santander? No, yo, yo vivo en Madrid. Ah, en Madrid, muy bien. Bueno, pues te agradecemos la plática, la charla, gracias a la comunidad española que de repente nos escucha. Y gracias por la plática. Hasta no, luego. a s vosotros. ¿A quién le va? Diego. No, Arriba luego, el Madrid.、Hombre. Eras no, tú ay, cállate ay, con ay, tu ay, Madrid,、ya. por favor. ¡Ay, ay! El Barcelona, m e n o s d e pides, por favor. Por lo menos. Ya cállate. Oigan, tenemos.、Eh, ¿Tú qué? No, ese video es, es real. Este hombre lo deja pasar al otro. Perdón, pero el Diego lo dejó pasar porque lo había aventado al otro. Lo empujó. La gente de la mejor tiene que ver este video. ¿Cómo lo avienta? Hombre, lo empuja. Lo, lo hace a un lado. Choco, no puedes caer en eso. A un lado. Eso se llama Sportsmanship. Y al final de esta hora tendremos. Los cinco ganadores para el concierto de Alejandro Fernández. Que lo vean n su concierto virtual. Manden un, un audio. Cantando algo de Alejandro Fernández al 5580-032-977. Regresamos con Carla, la diputada que cuida a los perros. Así que felicidades, <risa> muchachos. El asno y la chocolata te acompañan con pura diversión por la Mejor FM. ¿Quién no ha pasado por este momento? El momento del cortejo, el momento del enamoramiento a primera vista. ¡Listo! アイアンモー、アキストイプレソデ c ウルクエローエンミソレダーア a アンモー、u ン a diversión p レ r la mejor FM. Ok, bueno, oigan, tenemos a una diputada que está protegiendo que le corten las, las orejas y está evitando que le corten las colas a los perros en Tamaulipas. Si me s algo muy bien, amigos de la mejor, buenos días. Espero que la estén pasando muy bien. Sábados y domingos estaremos con ustedes. Así que antes de ir con la diputada, tené, tienes unas estadísticas, ¿eras, no? En México, fíjate, salió una encuesta que d i c e q u Esto e del 8 de septiembre del 2019, de acuerdo con las cifras del INEGI, en el país hay al menos 18 millones de perros, o sea, 18 millones, pero 80% de esos perros, Choco, son callejeros. No puede ser. Wow. Sí, die,、eh, 80% son callejeros, entre 18 mil y 30 mil de ellos sobre,、eh, sobreviven. En las calles de la Ciudad de México. ¡Ah, su m e t a r o Ahora imagínate en todo el país.、Wow. Eh, bueno, diputada, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarla. Con mucho gusto y muy agradecida con la invitación. Muy bien. ¿De dónde le nace la idea de decir se acabó? Ya no quiero que le estén cortando la cola y las orejas a estos perros que, por lo regular, es al, al pit bull, ¿no? Así es,、eh, mira, la verdad es que soy una fiel partidaria de que este mundo debería de vivir en ningún tipo de maltrato, en ningún tipo de violencia, bueno, para la mejora、eh, de la convivencia de todos y de todas. Y realmente algo que me dolió mucho fue pues, realmente ver,、eh, pues ahora sí que un animalito pasé yo por una veterinaria y me tocó ver el, el llanto y el sufrimiento de un animalito al que lo iban a meter a una cirugía y lo pregunté. Y realmente mi hija, que es una amante de los animales, Y que realmente、eh, convive mucho con, con ellos, me dijo: Mami, no se te ve que es bien, bien feo que a los animalitos les corten las orejitas o la cola. Y hizo precisamente la alusión que ustedes decían. Bueno, si no la hicieran a nosotros, ¿qué opinaríamos? O sea, no nos dolería porque nos vamos a estar quitando una parte natural de nuestro cuerpo. Esto al final del día promueve a falta de humanidad. Oye, pero. Y bueno, de ahí nos sí, a, a diputada,、Ajá. muy buen.、Eh, le s a l u d a e l doggy, casi ya el dueño de este programa. Eh, doggy, eh, cálmate. Doggy Y, y, lo, y lo dice mi, mi, mi apodo, el doggy. Yo creo que, diputada, a la gente que nos está escuchando ahorita no va a entender mucho el concepto si no han tenido un perro o si no tienen esa. Ese sentimiento por el dolor ajeno. Entonces van a decir, no,、nah, ahorita quieren más a los perros que a los humanos, les dan mejor comida, duermen mejor. Bueno, una cosa es de que no les des eso y otra cosa es que los maltrate, les cortes la oreja, por lo menos si no ayudas o no tienes, pues no, no, no hagas eso. El, el contexto fácil para mí y lo que quisiera poner en, en todo son, son seres vivos, son seres que sienten. Y realmente lo que estamos buscando con esto es erradicar pues, todas las prácticas que supongan maltrato, sufrimiento innecesario. En este caso, en especial, pues, estamos hablando de los animales que, como bien dicen, pues, forman parte importante incluso de la vida de las familias. Entonces, ahí sí yo creo que sensibilizarnos a, a no someterlos a cirugías o a intervenciones que no sean realmente con un fin curativo. O con un tema que tenga que ver con su reproducción, pues realmente sí es algo que, que cae en el tema de la c suelda. Diputada, d me imagino u usted ha hecho una investigación más, a, a, aproximadamente en Tamaulipas: ¿cuántos perros están,、eh, les están cortando las orejas y la cola? Fíjate que ahorita el número no lo traigo, pero sí tenemos bastante presencia, incluso se promueven como parte de la diversión, y así lo voy a poner en el contexto de, de los temas, de que pareciera divertido hacerles alguna modificación o ponerles algún. a l g ú n、eh, adorno, y bueno, eso es importante. Estamos hablando de un ser vivo, no estamos hablando de un juguete, no estamos hablando de un plástico, estamos hablando de un ser vivo que a la vez también genera que le creemos conciencia a los niños, a las niñas, a los jóvenes sobre el respeto a la vida, y eso creo que es bien importante. Entonces,、claro, ahora... espérame、eh, que sí, sí.、Eh, y digo, no es exclusivo, esto ya viene de otras,、eh, de otras eh, instancias que también han analizado esto. Hay un convenio europeo que de ahí viene la base. De donde yo me tomé, que se, se estipuló el 13 de noviembre de 1987. O sea, si ya tiene muchos años en donde realmente se han venido analizando los alcances que tienen este tipo de cirugías, a veces les dañan, l e s dejan sin sensibilidad, a veces les dañan, pues ahora sí que su desarrollo, su movilidad. Entonces, p、pues, u es, ese s es el objetivo principalmente: evitar la crueldad, promover la sensibilidad de que los, los, ahora sí que de, la, de la sociedad. Y pues no realizar actos que en un momento dado perjudiquen el desarrollo de la vida normal de esos animales. Hace tiempo, hace creo seis años, dimos una nota donde en alguna comunidad a los perros les cortaban las cuerdas para que no ladradas no hicieran tanto ruido. Imagínense ustedes que les corten ahí para que no hablen mucho. Pues algunas mujeres s、sí、i se lo merecen. ¡Ah, qué bárbaro! No, bárbaro. ¡Qué bárbaro e q u é bárbaro! Entonces es muy, muy interesante. Que ahora con la cuarentena, que estuvimos encerrados casi cinco meses, decíamos, ahora entienden cuando al perrito le abren la puerta y sale corriendo. También eso es cruel, tener un perro encerrado todo el tiempo. Algunos los tienen con cadenas.、Eh, yo he visto en la película que de, de, de los perros, que es, está muy llegadora. ¿Amores perros?、Eh, no, ¿no, no, no, amores perros, garbanzón, de los pelea, no. La de los perros que salió hace poquito, The Dog Purpose, ¿no? Ah, sí, donde se van a. Sí, sí. Y, y bueno, eso se me hace muy con el entonces también, digo, más allá de cortarle la cola, en las orejas, hay mucha c o r r e l d a d contra los animales de, de diferentes maneras, diputada, y me da mucho gusto、Así、que usted、es. haya tomado esta iniciativa para que los animalitos, además, si no los van a cuidar, no los tengan y ya, de verdad, ¿no? Así es, y bueno, lo, lo, yo cerraría diciéndoles que la verdad, como grupo parlamentario, como parte de, de Acción Nacional. Realmente, cuando promovemos estas iniciativas, en este caso contra los animales, es porque creemos que debe haber dignidad para todo ser vivo y tenemos que plantear en las nuevas generaciones, pues, educación ética, donde nos respetemos, donde haya valores y tengamos, pues, ahora sí que bien visto que, que la vida, que los animales no son l objetos insensibles o mercancías que se pueden、eh, subir o bajar. Yo creo que、eh, el respeto a, a la vida es algo que siempre vamos a estar. Eh, impulsando, y pues es una muestra de, de lo que podemos hacer a favor de una sociedad más ética y con más cultura. Pulachoco aquí nos trata como perros, mejor que a sus perros nos <ríe> trata aquí. Ok, después te de quejas en otro lado, ese no es número de quejas. Suerte, tuviéramos que nos tratar igual que a sus perros. Sí, qué bueno que la diputada. Y... Qué bueno que la diputada haga una investigación de este programa, cómo se maneja fuera de, de, del telón, ¿no? Aquí hay crueldad, diputada, y mucha crueldad. Es una i n v e i a t i v a <risa> Muchachos, cuiden su trabajo. Hay gente perdiendo el trabajo por, la, por el coronavirus. Mejor miren, Shh, calladitos. Ya, Ay, ya nos está controlando no psicológicamente. No, no, g no, no, no. Gracias, diputada. Hasta pronto. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. ¡Arriba Tamaulipa! ¡Ay! ¡Arriba Tamaulipa! p u e r ya van a tener q u i é n los cuide, niños. Qué bueno. Qué qué chido. Ya no me van a cortar la cola ni las orejas. <risa> <risa> Señores, a ver, aquí canta una canción de Alejandro Fernández. Canta, corazón. Que e l a m o r de mis amores ya está aquí. No no, no, no puede ser que tenga tanto talento, yo, Choco. ¡Ay! Ya cálmate, tú talentoso. Tenemos, interprete una canción de Alejandro, mándela al WhatsApp de la mejor, 55-800-32-977, para su oportunidad de ganar boletos para que vea el concierto virtual de Alejandro Fernández. Por lo pronto vamos con el, la l segunda parte del chocolatazo a Honduras, el chocolatazo donde se descubren a los infieles. Eso es. Regresando con eso, y luego vienen los ganadores para el concurso de Alejandro Fernández y su concierto virtual. l g a a d g a n a エラズノ a ラ・チョコレートは、エラズノイ・ラ・チョコレートは、エラズノイ・ラ・チョコレートは、エラズノイ・ラ・チ Legó el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja El Chocolatazo desenmascara ズノイ・ラ・チョ s レートは、エラズノ r a チ n o y la Chocolata tienen para ti El Chocolatazo Muy bien, esta es la segunda parte del chocolatazo. En la primera parte escuchamos cómo este hombre apenas tenía tres días conociendo a esta mujer por Facebook y la mujer ya le pedía dinero. Esta mujer está en Honduras. Escuchemos parte de eso. Ya me está p i d e y p i d e dinero. ¿Tú también eres de Honduras? No, eres de, de Guerrero. ¿Y cómo la conociste a ella? a h por el internet. ¿Por Facebook? Ya.、Yeah. Ella te mandó la solicitud a ti en el Facebook y después a las tres semanas ya te pedía dinero.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 Que necesito ropa y que. Bueno, empieza a cosas de mujeres. ¿Y así como te pide dinero, también te presume en el Facebook? ¿Te escribe cosas bonitas ahí? No, de, de, de, de ponerme cosas no me pone cosas todavía. No nada de eso. o t e a n d a escondido, e n primo?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 Allí ya no cuadra, está raro. Ya no cuadra ahí. Y bueno, pues le llamamos a esta mujer para investigarla con el chocolatazo, le llamó el lobo para ligársela, a ver cómo se portaba, y eso t es parte de lo que sucedió.、Okay. Y de eso se trata, no sé si tienes a alguien a quien te gustaría que se los hagamos llegar. Por lo menos, no. Perfecto, entonces si no tienes a nadie especial, me los puedes mandar a mí, ¿no? <risa> sí, verdad. Yo digo que estaría bien, pero no tienes a nadie entonces. No. De verdad, Ana Maribel, no tienes a nadie, a nadie especial. No, a nadie. ¿Novio, amigo, esposo, nada? No, no, no tengo a nadie. No tienes a nadie, pero sí tienes una voz muy bonita. gracias. Estaría rico que te diera unos chocolates en tu boca, ¿no?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 ¿Sí? ¿Qué voz tan sexy? A mí se me hace que estás jugando conmigo. No, para nada, no. ¿Ahorita te doy mi número de WhatsApp y me mandas unas fotos tuyas? Ok, está bien. Bueno, entonces te llamo en la noche antes de que te duermas. Ok, está bien. De nada, como para estarte escuchando todo el día. <risa> sí, o no lo la... m e n t i e n e s una risa muy tierna, eres muy tierna, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y eres penosa? Soy un poquito penosa. ¿Eres poquito penosa, Ana Maribel? Maribel decía que era poquito penosa, pero imagínense ya dónde iba la plática. Ahorita van a escuchar la reacción cuando la ponemos frente a su novio. No, no. ¿Te gustaría que te quite lo penoso? No, s、no, p、no. Dímelo con confianza. ¿Te gustaría que te quite lo penoso o no? Sí, sí, sí. ¿Segura te gustaría? Sí. ¿Físicamente hablando, qué es lo que más te gusta de ti?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 ¿De verdad lo harías? Sí. ¿O sea que estás dispuesta a hacer todo conmigo? Sí, así es. Eso fue lo que sucedió hace una hora aquí en el Choderas de la Chocolata en el Chocolatazo. Ahora escuchemos el desenlace. ¿Tu nombre cuál es? Bueno, a mí me dicen el lobo. Ah, y、oh, b Para que seas mi caperucita. <risa> sí, ¿verdad? Para comerte. Sí,、mm, s ¿Te dejarías comer por este lobo? Sí. Pues para empezar, ahorita te mando un beso, mira. Gracias, Igual. ¿Te gustó? Sí. Ya quisiera estar ahí ahorita contigo.、Sí. ¿Y te ha venido para qué ondulas? ¿Por qué? ¿Te gustaría que fuera a verte? Sí. Sí, la verdad es que sí. A mí también me gustaría verte, pero como te dije hace rato, si tú ocupas algo, aquí estoy para ti. i ¿eh? s e n t í bonita conexión contigo? ¿Tú no? Sí. No, yo me sorprendí cuando me entró la llamada y cerrado, una llamada del de extranjero y c e r r a d Pero te dio gusto que haya entrado la llamada, ¿no? Sí. Cuando te volví a llamar, ¿sentiste bonito? Sí. Ojalá y te pueda tener pronto a un ladito de mí. Ajá.、Uh -huh. Para hacerte sentir bonito. Sí. ¿Te gustaría que te hagas sentir rico y te diga cosas bonitas? Claro que sí. Oh, no. Cuando quieras, me puedes llamar cualquier cosa. a j Sí, y usted me i e n e a que l l a m a d u r y o casi y o no mantengo saldo, no le meto saldo al teléfono. No te preocupes por eso, yo le pongo saldo a tu teléfono, ¿cómo lo haría? Yo dice que es compañía de Sigo y dan ú m una m í o e s o es todo? Sí. O te puedo comprar un iPhone, te lo mando y te puedo agregar a mi línea y llamadas y textos entre nosotros son totalmente gratis. ¿Te gusta la idea?、Uh -huh. Sí, está la idea. Y así me puedes llamar cuando tú quieras. Sí. <risa> ¿Te imaginas que te m a n d o un mensaje de texto de repente? ¿Qué t a mi amor? ¿Cómo estás, hermosa? Sí. ¿Quieres que hagamos eso? Sí.、Uh -huh. Pero no hagas tu voz tan sexy que ahorita me voy a Honduras a verte, ¿eh?、Uh -huh. y me vas a hablar siempre sexy así? Sí, siempre. Pero júrame que no tienes a nadie, porque no tienes a nadie, ¿verdad? No. ¿No tienes a nadie, a nadie? ¿No tienes novio ni nada? No. Perfecto, Ana Maribel. Entonces te llamo mañana o te llamo en dos días, ¿no? Mira, creo que me puedo volver a llamar de e s ratito. Ah, ¿no quieres que te llame en dos días? ¿Quieres que te llame ya en un ratito? No s sí. Bueno, mándame un besito, si no, no te llamo. ¿Ya me escuchó? Como que apenas se escuchó. A ver, mándame otro. Se escuchó más o menos. A ver, mándame otro más fuerte. n、no. a a h í está, Choco. Bueno, ya escuchaste. Adelante, Lalo. o No, pues que, que te sigan mandando besos, lobo. Y que ahí le mande los 300 que me pidió. ¿Oíste, Ana? Ahí que le mande los 300, el lobo. Yo solo le puedo mandar besos y amor porque el amor es lo más importante. No, pues está bien. Ahí acábatelo acávate, a lobo a besos. Ah, no, eso quería saber de ella. Habla, Ana. a h o l a a n a Sí. Estoy escuchando todo lo que le estás diciendo a lobo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta besos le mandaste. Si ¿sí、me oyes o no, ¿ya colgó? No, pues ahí mándale los 300, lobo. Órale, lobo. ¿Otra cosa que se te o f r e z c a Eh,、hey, cálmense. No, pues, que la hagas feliz. Pues le voy a mandar el iPhone y la voy a agregar a mi línea, como no. Ah No, pues, <risa> pues ahí te la dejo, hueva. Ya ni modo, lobo. Qué amable, gracias. Lo bueno que te diste cuenta ya, primo. Y vi cierto, pero pues yo no, no caí en sus trampas. A ver, háblale, ya entró la llamada de nuevo. ¿Ana? Bueno. ¿Sí, Ana? No, está equivocado. No, ya, ya está equivocado. Ya colgó de nuevo. Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, Lalo. Sale ahí. Se lo pase bien. Gracias a ustedes. Esto fue el chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda. Erasno y la chocolata. <risa> m u y Muy bien, pues ahí estuvo la segunda parte del chocolatazo.、Eh, Increíble. La, la próxima semana tendremos más chocolatazos, esto es tremendo. Pero ahorita regresando, ya estamos listos para escuchar a los ganadores, a los ganadores de los pases para que vayan a ver、eh, el concierto virtual del Potrillo. A, va a tener su concierto en la próxima semana y ustedes van a poder verlo ganándose estos pases virtuales solamente. Aquí en la mejor 97.7 para ustedes que les damos con el Ande la Chocolate. Así que regresamos ya con、eh, los cinco ganadores. Para ser domingo, te ves muy bien, ¿eh, Choco? Gracias, Garbanzo. Esto fue el Chocolatazo. m á t a l a s con una sobredosis de ternura. Asfixialas con bolsas de basura. ¡Ajá! La mejor Dicen que soy i n g r e í d o y arrogante n O soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al c i e No n le busquen porque pueden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 なに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 よし、あんへんへんへんへんへんへんへんへ e n c へんへ a へん n c o んへん r んへんへんへんへんへんへ r へんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへん e んへんへんへんへんへんへ o へんへんへんへんへんへ a へんへ c o んへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへんへん エスカアイアイ、ア Cinco ganadores, aquí en la mejor, cinco ganadores, cinco ganadores, aquí en la mejor, 97.7 somos Erasno y aquí mi compañerita hermosa, guapa, Chocolata. No, no, no hay aumento. Sabrosa, s Chocolata. No hay aumento. s ¿Cómo No No me empiecen a hablar así. Tú, Garbanzo, me traes hasta aquí, mira. a a j a Oye, Choco, ahorita que oí a don José Alfredo Jiménez, h a n d e s de ir con estas cinco llamadas de los ganadores, cinco audios del WhatsApp de la mejor. Ese güey dice: dice, Oye, fui al doctor y me quitó el whisky, me quitó el tabaco y me quitó las drogas. Y dice su amigo: Oye, güey, ¿fuiste al doctor o a la aduana, güey? Todo、no, lo、no, no, que le q Oye, hablando de borrachos y antes de ir con los ganadores para el concierto virtual de Alejandro Fernández, ¿sabían que los chilangos, sí? Aquí en la Ciudad de México es donde más incrementó la venta del alcohol. Y recuerdan que un tiempo lo habían quitado y todo eso, pues bueno. Déjenme decirles q u e n o eres tú. Es el confinamiento. Un estudio se realizó por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones. Encontró que el consumo de alcohol en la pandemia incrementó 35,8 8 puntos Perdón, 3 en la Ciudad de México. O sea, 35,8 señores es muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo quisiera que se aumentara la economía? Pues si todos quisieran. Debería con tanta compradera de alcohol. Señores, no solo eso, la encuesta aplica n durante mayo y julio, arrojó que los habitantes de las alcaldías, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Xochimilco, Mil Palta, son quienes más incrementaron su consumo. ¿Eras, no? Oye, ya llegó la hora de escoger dónde me voy a vivir. En la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, la Xochimilco, Mil Palta, para no sentirme desubicado. <risa> <risa> Ese es mi lugar. Bueno, el consumo del alcohol en la pandemia. El instituto encargado de realizar el estudio validó su tesis referente a que el aislamiento tiende a provocar mayores pues, estados de depresión y ansiedad, y por lo tanto, mayor consumo de alcohol. Pues señala un reporte del de Universal de 593 personas que consultaron en esta encuesta: 68,8% señalaron que. Había consumido bebidas alcohólicas recientemente. De este número, 38.8 afirmaron que había, incremento, que había incrementado su consumo durante el confinamiento. o、wow. Pero es que se entiende, Choco, están encerrados.、Ahí. Ellos dijeron sí, la verdad, e l l o sí s le he、pues, sí. empinado más al codo. Los resultados también señalan un mayor incremento entre los hombres, con 40.1%. Frente al 30.9% en las mujeres. Doggy. No, pues muy bien. Digo,、eh, nada más hay que recordar que los hombres dijeron 40% incrementó, los hombres dijeron, y las mujeres dijeron, ah, somos 30.9%. Ahora, si nos vamos a la realidad, e s d e que. ¿Cuántas mujeres van a aceptar que, le, que son borrachas? Muy pocas. Y los hombres lo decimos con orgullo. Vea, e r m a n o Soy borracho. Entonces,、eh, hablamos de la mujer mintiendo. Llegaron a 30. Ahora se dicen la verdad. Estamos hablando que ella se aumentó 60, ya seguro. Qué bárbaro. Qué, qué mal que tengas en ese concepto a las mujeres. Tú, pues bueno, en cuanto a las zonas donde se incrementó más el consumo del instituto. El consumo e l instituto encontró que existe una relación en cuanto al nivel socioeconómico. Pues en las alcaldías con mayor ingreso fue donde hubo mayor consumo. O sea, mayor ingreso, mayor consumo. Se、sí, alcanza para m á s Hay más, dinero, claro,、sí. ¿no? Hay gente que. Pues para la renta, para comer apenas, ¿no? O、oh, chicharrón en salsa verde, o con mis botitas, ¿no? <risa> o, tú, o tú puedes agarrar tu lana y te vas allá, pues a. A otra colonia más cara y compras igual, aunque no tengas. Sí, porque dice sacando, ¿no? O sea, me. me qué qué mensuales. Tal es el caso. Oigan, tal es el caso de la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, donde el consumo aumentó 26 y 28%, respectivamente. Esto frente a las demo,、eh, pues、de, demarcaciones con menor índice de desarrollo social, como Xochimilco, Milpalta, donde hubo un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas de 12%. Punto tres por ciento y once punto cuatro por ciento. Así que ahí está Ciudad de México, más consumo, pero también te dice dónde exactamente es donde más. h、oh, u este consumo de alcohol, muchísimo. Es que más h a c e uno.、Asegurada. Caguamita, órale,、Sin、vas. Sopa. A veces no es por l d i n e r o es porque no te deja tomar tu c u a r o c h Choco, ya tenemos los cinco audios del WhatsApp de. Sí, tenemos los cinco audios ganadores. Es más, los vamos a poner juntos. Estos son los cinco audios. Son los cinco audios que nos enviaron al WhatsApp de la mejor. Y el próximo sábado, el próximo sábado tenemos. Diez ganadores, el sábado. Para el sábado próximo, diez ganadores. Así que aquí están, señoras señores, los cinco ganadores. Sí, los cinco que se molestaron en enviarlo el audio. Adelante, muchachos, escuchemos este talento. Loco, porque les digo que me quieres con el alma y por la tarde, cada vez que cae tu falda. Voy despojándote de todo lo demás. Loco, con esos ojos que me dicen que me aman y espero ganarme esos boletitos p a disfrutar el concierto con la mejor. 977 Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, quiero, lo digo como un lamento, como que hay giro cal y viento, que se le vale un m i n i t o Ah, ah, ah. Ah, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte. Después de creerte tanto, ay, después de creerla tanto, dosis toda de consuelo para sacarme de adentro. Es que tú me estás matando, ay, ay, a ah, ah, mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixialas con bolsas de basura. ¡Ay! ¡La mejor! Yo también sé jugar y me hubiera divertido como en el show de r asno y la chocolata. Si me d o l i ó t o d o adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor. Llorar por ti fue, fue lo mejor que pude hacer aquí en la mejor 97.7. Ahí está, n felicidades. Ay, no, pues sí traen con qué, ¿eh? Sí traen con qué. El día de ayer, cinco personas ganaron. Estas son las cinco ganadoras. Gracias por mandar los audios. Somos e r a s d o y la c h o c o l a t a n o s escucharemos la próxima semana y tenemos más、eh, boletos, más、eh, accesos para que vean el concierto virtual de Alejandro Fernández del Potrío. Qué guapo se está poniendo, ¿no? Voy a、no、la h o r a no、onda. sé, yo no sé. Yo, yo no sé. <risa> q u é bueno, eraso, n que tengas bien claro que a ti no te gustan los hombres, Brody. No, digo, yo no sé a mí, yo no, él no es mi tipo. <risa> no, no, no. Bueno, más. Loco. Bueno, más. Voy despojándote de todo lo demás. Lo demás. Lo c o loco. loco. Oh, ya, perdón, yo, perdón, sí. Hasta、gracias、la próxima. Que ten、muchas. tengan un excelente resto del día domingo. Y gracias por escuchar la mejor 97.7. Sábados y domingos, de 8 a 10 de la mañana. Eras no y la chocolata. Con música era. Si tú te vas, no voy a llorar. よいしょ、よいしょ、よいしょ、しょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、いしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいししょ、よいしょ、よいしょ、よいし Erasmo y la Chocolata te acompañan con pura diversión por La Mejor FM.